Recibimos a Mauro Monteiro desde Expo Pime. ¿Cómo andás? Buen día, Cintia. Buen día a todo el equipo. Buen día a la, a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Vos por allá? Bueno, estamos aquí en el autódromo eh, de la localidad de Toay, porque como recién decías vos y recién lo reflejamos en nuestra página web, quedó inaugurada oficialmente la Expo Pymes, la novena Expo Pymes, y la novedad para la número 10, que en un ratito vamos a escuchar al gobernador Sergio Siliotto, es que van a diversificar esta, esta muestra para que en varios lugares de la provincia se pueden hacer mini expo pymes. Esa es la novedad, por lo menos es lo que anunció el gobernador en parte del, del discurso, uh -huh. vamos a escucharlo en un ratito, pero también habló de que de la crisis, de esta crisis económica eh, y de la inflación se sale trabajando, produciendo, y a través de las pymes, como vos recién decías, ayer al, al campo o a los representantes del campo, el gobernador le pidió que generen empleo, y estas pymes son las que están generando empleo aquí en, la, en el autódromo y en la muestra que están haciendo. Ahora en este momento hay una pequeña reunión entre el gobernador y uno de los expositores con parte de su gabinete, está Eh, está el vicegobernador Mariano Fernández, está, por supuesto, la, la, este, la ministra de la producción. El gobernador, estamos en vivo para Radio Carmes, un minuto. Bueno, ahí eh, estamos, vamos a hablar un ratito con el gobernador. Y están haciendo una recorrida por distintos puestos de... La Expo Pyme, eh, fueron a la parte de energía, también ahora se está sacando una foto del gobernador con unos, unos chicos que lo vinieron a saludar, eh, y fueron a la parte de energía, después van a ir a, una, a otro stand que tiene que ver con la producción de la metalúrgica, y bueno, vamos a ver si va a algún stand donde se pueda picar algo, comer algo, porque a esta hora, eh, y sobre todo en este lugar, está frío, y estaría bueno un cafecito, un cafecito. con con alguna, con alguna este, cosita rica estaría bueno porque acá está lleno de, de, este, está lleno ahí. de empresas y de y de productoras que, que están haciendo esas, esos tipos de, de de comestibles. Eh, recién el gobernador con, junto con eh, Lamote que es parte del CFI, Ignacio Lamote, eh, hablaron respecto a eh la, la actualidad de la producción en la Pampa, justamente Ignacio Lamote, eh, Ignacio Lamote eh consignaba que la provincia de la Pampa es una de las provincias con mayor posibilidades de crecimiento de las empresas porque tienen este impuestos cero desde hace un tiempito a esta parte de algunas empresas Eh, no, no pagan algunos impuestos, o sea, la provincia le asigna esa posibilidad de por un tiempo no pagar algunos impuestos que le generaban algunos costos puntuales a, la, a las empresas y le dijo la mote al gobernador y también a los presentes que la provincia es una de las provincias con mayor posibilidad de, de generación de producción y eso también es importante para... ...para las provincias... Eh, ...vamos a hablar unos minutos con el gobernador... ...estamos en vivo para Radio Carme, gobernador... ...bueno, eh, inaugurada la Expo Pymes... ...recién habló de... ...que la crisis se sale trabajando... ...pero produciendo, y acá hay 420 empresas... ...bueno, creo que es el, el, el camino... ...que todos debemos garantizar... ...que va a seguir indemne... ...creo que el, el, el desarrollo de la provincia... ...como siempre lo digo... ...todas las políticas públicas son una construcción colectiva... ...si acá no hay sinergia con el sector privado... ...no hay un convencimiento de cuál es el objetivo... ...cuál es el rumbo y a su vez no hay un Estado presente que ayuda a los empresarios que diariamente toman el enorme riesgo de invertir en la República Argentina con la semejante crisis económica que tenemos desde hace varios años. Creo que esto es una muestra del empuje, de, del convencimiento del empresario pampeano, y que vemos que día a día este, nuestras políticas tienen, tienen éxito, ustedes lo vieron aquí, no solo en la cantidad de expositores, sino también la diversidad. Ustedes ven que día a día... Este, y año a año acá en la en PYME eh, aparecen empresas en distintos sectores que antes eran impensados ustedes vieron el auge de lo que son este, lo, las empresas vinculadas a la energía a, a la incorporación de energías renovables en este proceso que el gobierno provincial lo vimos el día martes nosotros explicando a nivel internacional con nuestro, nuestro proyecto y, y nuestro, nuestra experiencia de, en esa transición energética y bueno, eh, a partir de ahí se ha generado un mercado este importantísimo para que todos aquellos que quieran acceder a, la, a generar este energías limpias lo logren con empresas pampeanas, pero también con financiamiento pampeano. Reci he estado hablando con uno de los empresarios, ellos financian el 100% a través del compre pampeano a 5 años con una tasa hoy del 45%. Se saben bien que en esta muestra hoy todas las ventas, todas las transacciones comerciales que se hagan, eh, las empresas disponen del compre pampeano con un subsidio de tasa de 30 puntos porcentuales. Lo mismo que El otro enorme desafío, que nuestras pymes trabajen, pero también que trasciendan la, la, los límites de la provincia de La Pampa y también de la República Argentina. O sea, es, es, es altísimo el volumen, el incremento de eh, posibilidad de negocios internacionales. Hay empresarios internacionales que a través de las rondas de negocios van a, van a charlar con otros empresarios para ver cuáles son los acuerdos que pueden llegar, y también ese financiamiento, o sea, todos los negocios que se cierren vinculados al comercio exterior en la provincia de La Pampa en estos tres días de escopime, van a tener también un subsidio de tasas este, de 30 puntos y a tu vez también un financiamiento a largo plazo. Gobernadora ayer ¿sí le pidió al campo que genere más empleo y hoy acá estamos ante 420 empresas que generan empleo. ¿Qué les dijeron desde el campo? Eh, a ver, yo creo que estamos todos convencidos. Seguramente todos los sectores económicos, plantean de que necesitan distintas circunstancias y herramientas para producir. Bueno, la estamos poniendo en marcha. Yo ayer en el campo les di con números, con lujo de detalles, con estadísticas, de todo el enorme esfuerzo que ha hecho, no solo el gobierno provincial, toda la ciudadanía pampeana, porque nosotros administramos recursos públicos que vienen principalmente de los impuestos que pagan todos los habitantes, hombres y mujeres del rincón que sean de la provincia. Así que creo que demostramos que el sector del agro, que es el principal motor de la economía, Este, en la provincia de La Pampa también tiene un fuerte apoyo del gobierno provincial. Que la idea es producir más, ser cada día más eficiente porque si no tenemos eficiencia no vamos a ser competitivos y si no somos competitivos no podemos acceder a mercados internacionales. Bueno, se lo demostramos casualmente en uno de los principales eh, activos que tenemos en la provincia de La Pampa que es la exportación de carne. Pasamos de 24.000 toneladas en 2019 a 52.000 en 2022. Bueno, una industria eh, frigorífica, creo, eh, orgullosamente pampeana, que fue planificada hace mucho tiempo, hace 15 años, cuando parecía una utopía eh, en el gobierno de Carlos Berna, se empezaron a construir frigoríficos por parte del Estado provincial. Hoy tenemos seis frigoríficos eh, eh, exportadores, una industria frigorífica que genera casi 3.000 puestos directos de trabajo y que realmente, en términos comparativos, es la provincia que más y hoy los portadores tienen. Bueno, eso es parte de políticas de Estado de largo tiempo. Hoy podemos mostrar y podemos generar valor, ustedes saben bien lo que tiene el, el, el, el valor que tiene la carne que portamos. Pero bueno, como siempre decimos, para evitar siempre esa distorsión y que generan eh, peleas y que generan posicionamiento muchas veces ideológico, tenemos que producir más para que haya carne, en este caso que estamos analizando, para el mercado internacional y para el mercado interno. Y a los valores que embarque, que pague cada uno de los mercados. Y es produciendo más, aumentando la oferta. Por eso... Nosotros podemos mostrar también, en el marco de una política de Estado y una construcción colectiva, como a mí me gusta decirlo. El plan ganadero nació en el 2015, en 2005 y siempre se mantuvo inalterable. Eso nos permitió tener el mayor nivel de destete, o sea, mayor deficiencia en el país, 68%, y también el menor índice de toro, o sea, una, una, una gran este, eficiencia reproductiva en la provincia de La Pampa. Por eso estamos trabajando junto con el Ministerio de de la Secretaría de Ganadería, Pesca y eh, de la Nación, para certificar lo que es carnes de La Pampa. Un valor agregado que nos va a nosotros posicionar en distintos mercados, digamos, de, que demandan carnes premios en el contexto internacional, y que nosotros nos vamos a poder poner un valor agregado, casualmente nada más ni nada menos que utilizar, digamos, el sistema productivo de la provincia de La Pampa, que aquí no hay ni, ni agroquímicos que se usan y todo es, es un... Una, una economía eh, basada, desde el punto de vista de ganadero, en, en la pastoril y en ese sentido nosotros nos da un valor agregado totalmente distinto. Lo vemos permanentemente, la carne de la pampa no se consigue en cualquier lugar. ¿No, no, no, se, preguntaría, no se preguntaría de qué se el campo? A ver, yo creo que el sector privado tiene como principal gen, eh, leitmotiv, o sea la génesis de su creación, es la rentabilidad económica. En eso no podemos, porque casualmente, si tienen su prioridad, el objetivo en la rentabilidad económica, claramente siempre van a tener ventajas comparativas. El rol del Estado, el desafío del Estado, es a partir de un Estado presente que interviene en la economía para fijar reglas de juego claro. Siempre decimos que no solo alcanza con crecimiento, el crecimiento debe transformarse en desarrollo con inclusión social, o sea, mayor actividad económica que genere trabajo. Y hoy, en la República Argentina, la generación de trabajo no es el final de la cadena, Queremos generar trabajo y a su vez hay que trabajar en salario. Hoy el problema en la provincia de La Pampa, yo así lo explicaba en Carvap, hoy tenemos una desocupación del 6,9. En muchos lugares de la provincia de La Pampa, en el interior, casi no hay desocupación. El problema que tenemos es el salario. Bueno, es la lucha que tenemos hoy. Gobernador, ¿puedo dar algún detalle más de este anuncio que hizo de las muestras que se van a hacer en la provincia a partir del Expo pyme del año que viene? Sí, ustedes saben bien que nosotros veníamos con un periodo de, de, de hacer esta Expo FIME cada, cada, cada dos años eh en ese sentido lo que queremos hacer a partir de que eh, lo vamos a hacer anualmente, que es algo que ya está eh, eh, definido, es empezar a hacerlo en el interior de la provincia. Y a su vez, como la cuestión es muchas veces en las logísticas, de las localidades, no alcanza ese tipo, hacer distintas muestras, pero también por sector económico. En distintas localidades, precisamente partiendo de la base de cada sector de la provincia de La Pampa, del el punto de vista geográfico, tiene mayor eh, eh, incidencia de un sector económico. Así que esta va a ser la próxima expectativa en el marco, como siempre decimos, de, de una política de descentralización, de mirar a cada pampeano, cada pampeano, cada pyme de, de cada localidad de la misma manera. Muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias, gobernador. El gobernador Sergio Sirioto, en vivo, aquí para Radio Kermés, eh, haciéndole algunas consultas puntuales eh, respecto a los anuncios que nosotros recién adelantábamos, que daba algunas precisiones, y también este, con la reunión que tuvo ayer... Eh, ...que están teniendo todos los candidatos a gobernadores... ...en este caso el gobernador Sergio Tirueto... ...repitiendo esta eh, otra gestión... ...a partir del 14 de, de mayo cuando sean las elecciones... ...mientras tanto sigue la recorrida... Eh, ...tiene pensado recorrer un par de, de lugares más... ...y ya después desconcentrarse y salir... ...porque este, comienza todo el armado de muchos que ...todavía no están terminados... ...porque este, habitualmente eh utilizan la tarde del viernes y sobre todo el, eh los para tener todo preparado para los primera, las primeras horas de este sábado. Eh, va a ser un una una gran muestra por lo que habían este tenían pensado y sobre todo que eh, anunciaron y nosotros estamos lejos de eh, ahora, estamos un poco lejos de las carpas eh toda la parte de comida y sobre todo de artesanía porque quedan en el otro la otra entrada de el del autódromo este, Ciudad de, de Toa y mientras tanto en esta zona donde nosotros estamos es toda la parte de energía que justamente contaba el gobernador de los alcances y los beneficios que tienen las empresas que quieren este, producir y sobre todo este, invertir en la provincia respecto a las energías renovables. La gran mayoría de, las, de estos stands tienen... Tienen los paneles solares, gigantescos paneles, la verdad que no pensé que eran paneles tan grandes, pero sí este, lo están mostrando en este lugar, así que va a haber tiempo para recorrer durante todo el fin de semana. Hoy el día no acompaña del todo, hace un poco de frío, hay algo de sol, pero hay mucho viento, entonces también eso dificulta un poco este, el andar al aire libre, pero cada una de las carpas, en algunas de ellas, tienen, tienen este, calefacción, así que se puede, se puede recorrer tranquilamente, así que vamos a hacer una recorrida ahora este, en un ratito y si les parece, cuando tengamos este, algún, alguno de los productores o de los empresarios para poder hablar, volvemos cuando ustedes, eh, ustedes digan. Dale, Maurito, buenísimo.